Civilización Fenicia Aportes Los fenicios inventaron el vidrio, lo elaboraban con la arena de sus playas, desarrollaron la navegación, tenían barcos de guerra y comercio. Su habilidad para comerciar permitió el intercambio y difusión de las características de varias culturas por el Mediterráneo. Su mayor aporte cultural fue el alfabeto. Inventaron documentos parecidos a letras de cambio, cheques y pagarés para el comercio. Arquitectura Transformaron la piedra caliza en viviendas, templos y tumbas, por ser una piedra que abundaba en esa zona y por ser fácil de manipular. Después utilizaron esta piedra como bases de las construcciones e hicieron edificios más elaborados. Vestigios. Los vestigios de la cultura fenicia desaparecieron con el tiempo. En la actualidad, algunas piezas de arte se encuentran en varios museos alrededor del mundo. Templo de Shmón. Centro religioso consagrado a Shmón, dios de Sidón, situado a un kilómetro de esta ciudad, se construyó cerca de un manantial indispensable para los baños rituales. Tiene inscripciones de personas curadas, único sitio del Líbano que aún conserva sus cimientos. Sarcófago de Airam, rey de la ciudad de Iblos. El sarcófago está levantado sobre un pedestal con un león en cada esquina. Está decorado en su totalidad con relieves y tiene inscripciones del alfabeto fenicio. Se encuentra en el Museo Nacional de Beirut, Líbano. Cártago fue fundada por los fenicios. De esta manera aseguraron su dominio comercial en el Mediterráneo. Fue arrasada por los romanos en el siglo II a.C.